Las noticias de la zona están acá, de la mano de los profesionales. Panorama regional. Bueno, lo hemos visto, sí, al Intendente Municipal en estos últimos días. Tuvimos la, la posibilidad de charlar con él la semana pasada y nos comentaba, bueno, la posibilidad que ha tenido de, de participar de diferentes actos de, del masismo, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino que, bueno, hace ya unos 15, 20 días estuvo acompañando a Sergio Massa y a otros dirigentes era un acto que se realizó en la provincia de Chubut. Claro, y esto ya eh, da a las claras entender de que está relacionándose con figuras ya de, de, del plano nacional de, del masismo. Eh, ¿Cómo fue tomado por, por los políticos locales? ¿Se sabe si hubo por ahí algún tipo de repercusión? No, no, mira, a ver, yo creo que está claro, si bien él todavía no quiere hablar de candidaturas ni nada por el estilo, que va a ser seguramente... el candidato el Frente Renovador el próximo año aquí en San Andrés de Giles. Recordamos que está en este cargo de intendente hace unos dos meses, aproximadamente, uh -huh. tres meses, cuando el ex intendente Giones presentó su renuncia bueno, fue quien eh, obviamente lo ha reemplazado. Pero está claro que esta participación junto a Sergio Casas lo posiciona muy bien de cara a las elecciones del año que viene y todo nos lleva a pensar de que va a ser... obviamente el representante del partido el candidato del Frente uh -huh. Renovador aunque como te decía es una persona muy cauta lo, lo, lo consultamos y nos dijo que por ahora no está pensando en ninguna candidatura mm. y a nivel del consejo deliberante este este vuelco al macismo tuvo también algún tipo de repercusión porque por ejemplo en, en Arrecifes conversábamos hace poco que con uno de los, los colegas de allí que varios concejales están en la duda, eh, no saben de cara al 2015 si permanecen en sus en sus filas políticas o, o están siendo atentados por ahí por el Frente Renovador. Uh -huh. No, bueno, acá ya tenemos eh, desde el año pasado que se tomó esta decisión, ¿no? Que tomó eh, un sector de los dirigentes que estaban dentro del Frente para la Victoria de pasarse al macismo. Bueno, ya tenemos conformado el bloque de, del Frente Renovador y quienes hoy siguen representando al Frente para la Victoria están muy firmes, ¿no? Dentro de ese espacio y muy difícilmente puedan dar el salto como ocurrió el año pasado, ¿no? Exacto, cautela entonces, por ahora. Por ahora sí. Sí. sí, por ahora, si bien sabemos que los tiempos se van acortando, por ahora acá en la ciudad no, no se habla demasiado de candidaturas, ¿no?